Hola, buen día Pablo, a vos y a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien,、eh, ¿vos todo tranquilo, Beatriz? Acá todo tranquilo, sí, sí, sí. Bueno. Gracias. Buenos días. Buen、eh, Beatriz, a ver si nos puedes contar un poquito qué es lo que se firmó、eh, durante la semana entre la Universidad Nacional de La Pampa y el gobierno provincial.、Eh, van a hacer estudios de、eh, la cuenca del río Desaguadero Salado de c h a r i r e b u Curaco y también algo más del Atuel.、Eh, a ver, contanos un poquito. Claro, en realidad se trata en el primer caso, es decir, la determinación del caudal mínimo del río Salado c h a d i l e g u c u r a c o en la provincia de La Pampa. Es una continuidad de un estudio general de la cuenca del río Salado、sí. que se inició este, durante gran parte del 2019 y Que debería haberse terminado en el 2020 y por este tema de la pandemia、ah. se tuvo que interrumpir por los trabajos de campo. Entonces, esa es una continuidad de un trabajo que ya venía realizando la, la universidad.、Mm. ¿Es, eh, ¿Es parecido es, a lo que se hizo allá hace unos años con el Atuel?、Eh, claro, es la, la misma base de estudios, digamos,、mm. para、eh, la, digamos, continuar y tener todo el. El bagaje de información que se necesita para este, digamos, sostener el firme reclamo, creo, del de, escurrimiento permanente del río Salado Chadilebú, que、sí. creo que eh, es, eh, como decimos nosotros siempre, una gran deuda y que no será posible recomponer todo un sistema este, hídrico si ese río no tiene también fijado un caudal. Porque, digamos, si no se hace difícil con el, con el Atuel solo, ¿no? Claro.、Eh, ese es por un lado. Y el segundo trabajo, que es el que, bueno, me toca este, la responsabilidad y además este, me siento muy, muy feliz por hacerlo, es el estudio de base para la recomposición del ambiente de la cuenca del río Atuel. Digo que. En particular, me, me da mucha satisfacción primero porque el trabajo esté coordinado con, un, con especialistas del área social, porque, digamos, recomponer el ambiente de la cuenca, esto se basa, a ver si te lo puedo ver, hacer sintéticamente,、sí. digamos,、eh, en realidad se basa en, en, en los juicios que emitió. La Corte Suprema de Justicia, ¿no es cierto? Uno, este, en,、eh, el primero, que fija nuevamente o reafirma la interprovincialidad del río y que el río debe este, escurrir, al no llegar a un acuerdo de, de ese juicio del 2017, la Corte Suprema emite, luego de los reclamos de la Pampa y al no llegar a acuerdos con la provincia de Mendoza, Una, una nueva, este, un nuevo fallo el, este, en diciembre del 2020. Ese fallo estableció fijar una meta interina de un caudal mínimo permanente para el r í o a t u e l de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite interprovincial del r í o a t u e l Una vez que fija eso nuevamente, digamos, Este, invita a las provincias a ponerse de acuerdo、sí. sobre una serie de obras a realizar, digamos, sobre con este caudal mínimo. Vuelvo a decir, ¿no? Es mínimo porque en realidad la Corte fija un caudal progresivo que vaya aumentando en la medida que también se aumenten los, los caudales y la disponibilidad de agua. Bueno, nuevamente、eh, las provincias no se ponen de acuerdo. Y en este caso, la,、eh, la Pampa decidió, y ese es el objetivo, realizar este estudio para la recomposición del ambiente. Es decir, pensar el futuro, qué pasa o cuáles son los efectos que、eh, los 3,2 metros cúbicos por segundo, cuando empiecen a ocurrir de una manera u otra, v a a causar sobre la zona. Eh, si bien lo ideal es recomponer el ambiente, y cuando hablamos de ambiente, por lo menos desde el criterio, desde el punto de vista social político, es la convivencia armónica entre los componentes del ecosistema natural y las comunidades ribereñas. Por eso, digamos,、eh, este, este estudio.、Mm. Eh, eh, eh, imaginar el escenario sería de qué, qué pasaría si un día empiezan a correr esos 3,2 metros cúbicos por segundo que ordenó la corte. Una cuestión así sería, Beatriz. Exactamente, es decir, ¿cómo pensamos el futuro? Ahora yo te voy a hablar un poco de los objetivos de esa recomposición ambiental, que es lo que en realidad está pidiendo. El juicio de la corte y también lo que está y que sostiene la provincia de La Pampa. Para nosotros, re, esa, esa recomposición ambiental es un proceso que lo llamamos social, comunitario, académico, técnico, político y también administrativo. Es un desafío muy grande pensar cómo recomponer el ambiente. Eh, en el momento que ya debería ser, ¿no es cierto? Porque ya,、eh, ya fue establecido,、mm. pero una de las provincias no cumple, una vez que los 3,2 metros cúbicos este, por segundo entren a la Pampa. ¿Y por qué decimos que es un proceso social, comunitario, académico, técnico, político? Porque en realidad es un proceso de construcción colectiva. Es decir, 3,2 metros cúbicos por segundo, obviamente van a volver a producir cambios en un ambiente que ya se encuentra totalmente degradado, con comunidades que han tenido que modificar sus modos de vida, adaptarse a una nueva condición de degradación ambiental, este, con mucho sufrimiento, incluso, ¿no es cierto?, en base a ello. Y ahora hay que nuevamente. Pensar en la idea de cómo recomponemos ese ambiente, cómo, cuáles son, digamos, las obras o las acciones primero y luego las obras que habrá que hacer para recomponer ese ambiente. Es un desafío, creo que es un hecho histórico y también un desafío para nosotros este, muy grande, sobre todo porque hace mucho que venimos defendiendo esto de que la construcción colectiva. Debe incorporar、eh, o tiene que incorporar o debe ser movilizado desde las comunidades locales que en realidad son las más afectadas también、eh, en esta cuestión. Por eso,、eh, esa idea de ambiente como concepción integral, no, no solamente como una cuestión este, ecosistémica, que si bien hay que hacerlo, porque los 3,2 va a permitir recuperar. Ese ecosistema, cómo lo hacemos de una manera armónica con las comunidades.、Eh, Beatriz, ¿hay algún plazo para esto?、Eh, para hacer el estudio. Sí,、mm. este, el estudio tiene, digamos, lo, se llama, cuando uno habla de estudio de base, es recuperar toda la investigación que ya se ha hecho, eso es rápido porque es muy reciente. Todo lo que la CIAI, la Comisión Interprovincial de Río Atuel,、eh, ha producido hasta, hasta ahora, porque la CIAI viene cumpliendo con una serie de informes que la Corte Suprema este, le pidió, un informe técnico muy, muy importante que se, se presentó en diciembre del 2020 y unas actualizaciones que se hicieron ahora, como para, digamos, ir definiendo. El escenario o el, o el, o el momento actual, n o que en realidad persiste、eh, de la situación de, de corrimientos casi cero, digamos, de agua natural, y, y a su vez, bueno, ¿qué alternativas propone la Pampa para el futuro? Esas alternativas son de solución técnica, son. Este, tiene, tenemos que concertar cómo se van a tomar las decisiones a nivel interno de cuenca y comunitaria, la construcción de acuerdos para ello, ¿no、es cierto? identificar los conflictos y poder este, trabajar y solucionar、eh, los problemas que tengamos. Por eso, mucho de l trabajo、eh, de este trabajo se hace en, en el territorio, en、mm. la misma zona de la cuenca, no desde. Nuestras oficinas acá. n o Claro, ese, bueno, ese, eso que mencionás es importante porque es uno de los reclamos que tienen、eh, puesteros y puesteras ahí en el oeste,、eh, que se habla mucho de la Tuel, pero se baja poco al territorio.、Eh. Bueno, sí, exactamente. Primero te contesto la, la anterior, que、sí. soy muy v u e l t e r a somos vistas ¿sí? y nosotros damos primero todo el contexto. El trabajo es de 10 meses,、mm. este, creemos que tiene que ser de solución completa. Este, rápida, porque el estudio de base lo podemos hacer rápidamente y luego, ya sí, trabajar lo que más podamos en territorio. Esperemos que todo esta, esto se, se, se solucione que la pandemia nos permita、sí. este, hacer este trabajo, porque es, todo tiene que ver con encuentros comunitarios, concertaciones, talleres, este, digamos, en el territorio. Por eso, tal cual como vos decís, O sea, a ver, siempre hemos dicho, por lo menos yo que siempre coordiné las áreas sociales de los estudios de la TUEL,、uh -huh. de que esto es un proceso que afectó, afectó a los ecosistemas. Claro, hablamos de degradación, pero también hay un fuerte impacto social y cultural que ha afectado a las poblaciones en, en todos los ámbitos de su vida, no solamente en la inmigración, que se ha hablado mucho. ¿no? Mm. De este éxodo forzado de la población, sino que nosotros mayoritariamente hemos puesto el énfasis en las personas que se quedaron, en las que armaron una nueva sobrevivencia en un ambiente que no era el suyo, este, tuvieron que recomponer pautas culturales, que nosotros siempre decimos a veces cuando conversamos con este, los más técnicos de las áreas naturales. El ambiente de alguna forma u otra se podría recomponer, es decir, todo el corredor biológico con un caudal permanente. Ahora, ¿cómo recomponemos cuestiones culturales perdidas? Esto que en alguna vez hemos llamado la pérdida de una memoria hídrica o la pérdida de la territorialidad hídrica, ¿cómo la recomponemos en un contexto de personas, de comunidades que se han tenido que ir adaptando? Por eso. Digamos, somos totalmente conscientes de este, las problemáticas y los reclamos que, que a nivel local se generan. Por eso, el trabajo va a ser básicamente en el territorio y por eso, una parte importante del equipo de trabajo, más allá de nosotros que somos los más técnicos, está conformado por referentes locales、uh -huh. eh, que eh, bueno, van a llevar. Adelante, digamos, toda esta, esta cuestión en el ámbito local,、Bien. de lo que sería la cuenca de la Tuel, en este caso, en la Pampa, ¿no? y alrededor en lo que se llama este, la ribera del río, de unos 100, ciento y algo de kilómetros,、eh, donde estos 3,2 metros cúbicos por segundo, digamos, podría impactar.、Bien. Y como vos decís, Pablo, digamos, a ver, estamos pensando en 3,2 metros cúbicos. De caudal permanente en régimen, por supuesto, es decir, caudal natural, no de reuso,、sí. que、eh, va a recomponer ecosistemas, como dijimos, o sea, se van a activar humedales, eso va a afectar a poblaciones, claro. Entonces,、eh, ¿cómo hacemos para establecer acuerdos comunitarios en esto que sería una demanda que venimos haciendo desde hace mucho tiempo? Y volver a, a construir una territorialidad hídrica, digamos, pensando en, una, en un territorio ahora sustentable, sostenible, también a futuro, ¿no? Porque es como vos dijiste muy bien al principio: este trabajo propone una, un ejercicio de imaginación, un ejercicio técnico y también social de imaginarnos el futuro. Sí. Sí, eh, Ojalá eh, que empiece a correr de una vez por todas eh. Eh, esos 3,2 metros cúbicos por segundo de agua buena,、eh, como ordenó la corte.、Eh, así nos dejamos de imaginar lo que sería el río con agua. Eso sin lugar a dudas, pero、mm. te vuelvo a decir:、eh, a ver, un escenario actual,、eh, y fíjate que ahora con los descubrimientos. Este, los escurrimientos no permanentes, estos intempestivos que、sí. tenemos. Cuando llueve. Cuando,、sí. cuando llueve, pero、sí. sobre todo con las sueltas de agua de reuso que、sí. se producen en invierno, ya tenemos efectos. ¿Por qué? Porque el río está encauzado en algunas partes, pero en esa zona el río, y sobre todo más al sur, es decir, en la confluencia con el río Salado, son bañados. Entonces, en realidad, el río pierde el cauce. Y hoy por hoy empieza a inundar campos que,、eh, bueno, son productivos, hay, hay puesteros, hay comunidades que、uh -huh. tienen sus rebaños de chivas, todo esto afecta. Entonces,、eh, es el momento, creo, inmediato de、eh, empezar a pensar eso y, y, y para que, bueno, no, no causemos más daño ahora cultural y social. con Estos 3,2 metros cúbicos, así que bueno, un gran desafío para nosotros. Bueno, c u á n d o empiezan, Betty, ya, ya. porque las fechas empiezan a correr desde、mm. el momento que se firma el convenio、mm. marco. Ahora、eh, vamos a empezar a tratar、eh, una cuestión administrativa que es la, la firma de los contratos específicos、eh, con nosotros, y ya, pero la, el equipo. Ya hace rato que está trabajando,、eh, así que nos hemos adelantado porque, bueno, ya había un compromiso de esta firma, pero bueno, ya hay que empezar a trabajar en, en el territorio.、Muy、así、bien. que, bueno. Muy bien, bueno,、eh, te estaremos eh, seguramente eh, llamando eh, más adelante para ver cómo van los avances. Eh, Beatriz, eh, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, muchas gracias a vos, Pablo, de la audiencia y de la radio. Bueno, es que、Como、tengas. Siempre a disposición, n ¿eh? Bueno, que tengas buen día. Gracias, hasta luego.